Hola Jorge, buenos días, ¿todo bien y tú? Bien, a q u í esperando tus noticias, tus comentarios. Bueno, hoy vamos a ver un poco este, los datos de inflación que se publicaron el miércoles pasado y a partir de ahí ver un poco a ver qué ha sido la mejor opción a esta altura del año en cuanto a colocaciones financieras. ¿Qué va a llevar? Va a haber alguna sorpresa probablemente entre los que este, pensaban a principio del año, entre las distintas opciones, los que eligieron las clásicas. Pero bueno, comencemos entonces con el dato IPC que se publicó el miércoles de la semana pasada. Fue un dato raro en cuanto a que era bastante inesperado el resultado. El IPC fue de 0,25%, aumentó 0,25%,、eh, menos de la cuarta parte de lo que había aumentado en el mismo mes del año pasado. El acumulado. Del año,、eh, de este año 2022, está en ocho con ochenta y ocho por c i el n t o y e anualizado, o sea, doce meses, n u e v el coma cero cinco, e mes pasado estaba n u en v e coma o v e n t a y cinco, bajó casi un punto y aún se encuentra por encima de lo que teníamos el año pasado, n u e v este coma cero cinco e año, s i e t era con ochenta a octubre, el treinta y uno de octubre del año anterior. Y si uno mira cuáles son los dos motivos fundamentales por los cuales.、Eh, Cayó、eh, la tasa inflacionaria a 12 meses, en cuenta que fueron con nombre y apellido: alimentos y bebidas, la carne y verduras, fundamentalmente la carne, y en el caso de transporte, el combustible. Esto ya nos deja un poco el, el, la marca de qué es lo que va a ocurrir este mes de noviembre. Recordemos que en octubre, a principios de octubre, el precio de la nafta bajó tres pesos. No se repitió en el mes de noviembre, quiere decir que este sesgo a la baja no se va a volver a reiterar en este mes de noviembre. Y en el caso de l alimentos y bebidas, carne vacuna ha sido、eh, la estrella en cuanto a la caída de los precios. Y se debe un poco a lo que hemos estado hablando en las últimas、eh, oportunidades. Ha habido una caída importante del volumen exportado de, exportación de carne vacuna. se ha volcado bastante el mercado interno y lo hemos visto en los supermercados, en las carnicerías, con oferta de carne. Hay mejor carne y a mejor precio. Una vez más, esto tampoco puede ser de largo plazo. Esto va a ser hasta que el mercado se regularice un poco o que se recuperen las exportaciones, fundamentalmente a China, que han sido las que han caído. Así que los dos rubros más importantes que explicaron la caída. En este mes de octubre del, de la inflación,、eh, tienen, uno de ellos no tiene repetición en este mes, hablo de los combustibles, y el otro, veremos qué es lo que ocurre con el mercado, pero tampoco va a durar eternamente. De todas maneras, no fue mala la noticia. Lo peor hubiera pasado es、eh, sobrepasar el 10%, que es una cifra mágica, los dos dígitos de inflación, es un número de esos mágicos que tenemos y que reflejan mucho más de lo que son en realidad, pero. Generan cambios en expectativas. Y a propósito, cuando vemos cuáles son las expectativas empresariales, se enmarcan dentro de esto mismo que estamos hablando. Esperan una inflación de este año al 31 de diciembre del 9,5%, casi medio punto más del que tenemos a la fecha, un 9% para el año 2023 y un 8,5% para el 2024. Quiere decir que la inflación vino para estar、eh, y quedarse en los próximos meses y los próximos años de acuerdo a las expectativas s Este, que se están midiendo. Y a partir de acá lo que hicimos es: bueno, con estos datos que ya son datos, no son expectativas,、eh, al 31 de octubre, vamos a ver qué hubiese sido lo mejor de colocaciones financieras para resguardarnos de esta inflación y para,、eh, inclusive, para poder incrementar un poco el patrimonio. Bueno, la clásica, que uno siempre,、eh, el, el común de, de los ciudadanos uruguayos y no tan uruguayos, Apelan siempre para cuando hay inflaciones, el dólar. Bueno, el dólar me cubre bastante de la inflación, ese es un, es un mito en realidad y lo vamos a demostrar hoy. En realidad, el que colocó en dólares a p r i n c i p i o de año, si se que, compró dólares el 3 de enero, que fue el primer día hábil del año, y los, los mantuvo debajo del colchón, en pesos perdió un 20,09%, porque el dólar ha caído ¿eh? 10,3% y a su vez tenemos una inflación. En pesos de 8,88, quiere decir que en términos reales compra un 20% menos con esos dólares que compró el día 3 de enero. Si hubiese tenido solo los pesos y los hubiese dejado debajo del colchón, bueno, hubiese perdido también, pero menos, concretamente un 8,88% que es el acumulado a la fecha. Eh, o sea que a igualdad de condiciones, lo mejor hubiese sido tener pesos. Si hubiese tenido pesos Si lo hubieses colocado en unidades indexadas o en algún plazo fijo que cubra、eh, por inflación, bueno, no hubiera perdido nada. i n c l u s i v en e algunos casos hemos visto, como letra de tesorerías, una rentabilidad inclusive positiva en pesos. Quiere decir que la mejor de las posibilidades hubiese sido mantener unidades indexadas o i n c l u s i v e algún plazo fijo, una letra que cubra la inflación. El dólar es un perdedor este año en cuanto a colocaciones, y si alguien lo hizo y está llorando en este momento o repitiéndose, b u e n s hubo n situaciones peores. Por ejemplo, otra de las d e e s de p r i n c i p i o de año, el Bitcoin. Quien compró Bitcoin a p r i n c i p i o de año y los tiene hoy abajo del colchón o donde sea, en el letter de la web. Eh, ha perdido bastante más, concretamente un 57,06%. El Bitcoin ha seguido cayendo en estos últimos días. Hay alguien, inclusive, que dice que esta estrella no, no solo no brilla, sino que va a desaparecer en los próximos meses o en los próximos años. No sé si será verdad, lo que sí es cierto es que en el acumulado del año, el que compró un Bitcoin en 41.557 dólares hoy tiene solo 17.600 dólares. 843, perdón, que es el valor de cierre del día de ayer. Así que、eh, el segundo gran perdedor es el de peso argentino y el gran ganador ha sido el que supo cubrirse de la inflación y colocó en pesos uruguayos. A veces los, mitis, los mitos, este, Jorge, son muy fuertes y tenemos todavía siempre los uruguayos ese mito de que cubrirse con el dólar o apostar al dólar es una cobertura segura. Bueno, este año no fue así. Bien, eso es lo que ha estado pasando este año. ¿Y qué se proyecta? Daría la impresión para el próximo año, por lo que estamos viendo, es que la situación no va a ser, probablemente no sea tan aguda, pero no, no hay mucho margen más para que siga bajando el dólar. El dólar está en los 40 del interbancario y va a ser difícil que siga bajando. De todas maneras. Eh, hay que ver cuáles son los próximos movimientos. El, real uruguayo, perdón, el peso uruguayo se ha apreciado mucho, es una de las monedas que más fortaleza relativa este, ha adquirido este año. No daría la impresión de que tenga mucho espacio más para seguir revalorizándose. La que le lleva un poquito de, de fila en ese sentido es el real brasileño, que también está en una situación de revalorización. Pero repito, daría la impresión de que no hay mucho margen más para que sigan cayendo. Quiere decir que el año que viene, en el mejor de los casos, podría haber alguna ganancia en pesos, pero ya no va a ser tan dramática como tuvimos este año. Bien, ¿y eso significa también que en esta realidad el dólar termina fortaleciéndose? Sí, la contrapartida es que el dólar va a tener que empezar a subir、eh, tarde o temprano, o dicho de otra manera, es muy difícil. Que baje este, mucho más de los 40 en lo que lo tenemos hoy.、Eh, el hecho de que aumente también、eh, los intereses en lo que tiene que ver con, con el dólar, ¿significa también que de alguna forma el hecho de, de que eso suceda puede retraer la inversión y la gente cobijarse más bien poniendo los dólares en el banco que arriesgando en cualquier negocio? Sí, efectivamente, ese es uno de los este, elementos que se está manejando fundamentalmente en los países. En donde hay una reacción más rápida al respecto.、Eh, hay una, un aumento fuerte de la tasa de interés. De hecho, la semana pasada la Reserva Federal volvió a subir la tasa de interés de referencia. Esta lleva al alza todas las tasas en dólares. Y、eh, el, el retraso que hay entre los movimientos de la Reserva Federal y los efectos en las empresas, aproximadamente es de unos nueve meses. ¿Eh? Nueve, diez meses depende del país. En Estados Unidos anda en los nueve meses. Quiere decir. Que los efectos de las primeras, el, los a primeras s l primeros aumentos de tasa de interés en Estados Unidos, que arrancaron por allá a principios de año, se estarían empezando a ver recién ahora, y si esto se mantiene de lleno, se va a ver el próximo año. Algunos ya hablan de que el próximo año la inversión privada en Estados Unidos va a ser sensiblemente menor a la de este año. ¿Algún dato más por allí? No, suficientes números por hoy, j o r La verdad que sí, todo interesante. Gracias, gracias. Con, con gusto, Jorge. Buena semana para todos. Lo mismo para ti. Chao, Mauro. Chao.